どました。

n a o c h e s a toda la banda enchufada que está del otro lado de FM Denta Comunitaria. Esto es Cable a Rock y estamos en otra nueva noche de rock con un montón de música nueva y fresca que trajimos. Estamos a mi izquierda, lo tenemos a l Nicky. Muy buenas noches, ¿cómo está la gente? Y a la derecha tenemos a Chinita. ¿Qué tal, Chinita? ¿Cómo estás?

Muy buenas noches a todos los oyentes de Identia d d Comunitaria y los seguidores enchufados a cable a rock. Hoy en los controles tenemos que vamos escuchando el track dog, ¿no? La música de fondo. ¿Se escucha?、Eh, s e puede、escucha? subir un poquito el volumen ahí a la música de fondo. La tenemos a Belu en los dedos mágicos piloteando la nave.、Eh, y bueno, otro jueves de frío, ¿no, Gini? Sí, la verdad es que está.

f r i a z o f r i a z o f r i a z o se vino el frío para la zona de cuyo exactamente estamos congelando ahí el otro día también nevó en la, allá en la sierra arriba del todo está... a mí me encanta ver las sierras nevadas、eh, obviamente que está bueno que todos estemos calentitos que todos tengamos leña que todos tengamos la garrafa llena

Y podamos disfrutar d este e invierno. Bueno, ¿nos pueden mandar mensaje s con la consigna del día? ¿Dónde? ¿Cuál es el teléfono, las redes? Nos pueden encontrar en Instagram como cable-a-rock guión b j bajo, a bajo rock, o a guión o si no, en nuestro WhatsApp en al 266-40-23037. Exacto. ¿Y nos pueden mandar mensaje con lo que es la consigna del día, chino? Obviamente, la consigna del día q u é es: ¿Cuál fue tu primer recital?

Esa es la consigna que queremos compartir con todos los oyentes. Ahí la banda enchufada que está escuchando es feminente a comunitaria en nuestro sitio web. Y también donde más.

Por la 103.3. b u e n í s i m o Así que toda la banda enchufada que nos escucha todos los jueves, le mandamos un abrazo grande. Eh, un eh, fin quiero, de... quiero decir algo con respecto a la consigna, para ver que me quede un poco claro.、Eh, ¿Tu primer recital cuál? ¿Ese que te llevó un tío cuando tenía dos años? No sé, Queen en Vélez, y no te acordás. ¿O el primer recital que vos decís, este fue mi primer recital que me marcó la vida?

Eh, puede ser, sí, sí, la idea sería justamente compartir cuál fue el primer recital que, que te marcó. Este, pero bueno, podemos poner un temita ahí, vamos escuchando un poquito de música y hacemos unos arreglos acá en la mesa de la nave que estamos con unos desperfectos. s <risa>

¿Personalizada? a ¿Divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-00-3011.

Cooperativa Telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresa a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegís recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo.

encontranos en justo d a r a c al 100 esquina presbítero becerra y arroyo barranca c o l o r a d o teléfono 011 62 07 90 86 para lo dijiste muy rápido deja que yo lo digo teléfono 011 62 07 90 86 i ¡Vive!

¡Nero San Luis! Ahora sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, volvimos, volvimos y estamos en FM Identidad Comunitaria con Cable a Rocky. Acá tenemos a nuestros oyentes.

Que están mandando mensaje. Por ejemplo, tenemos a Fausto de Qatar. Sí, justo estaba sonando Qatar. Sí, recién, ni que no. Sí, señor. Estamos escuchando Dominó. Dice: Aguante cable rock, aguante el rock merlino y chingones. Así que espectacular. Gracias Fausto por estar ahí del otro lado. También l o tenemos al Percha que dice: Mi primer recital fue divididos en el año 94. Yo tenía 13 años estuvo mortal. Se armó una piñadera con los mendocinos. Y así pasa la audiencia, la banda enchufada que siempre está como todos los jueves.

Escuchando ahí del otro lado. Y, Exactamente. Y bueno, queremos hacer un pedido a toda la comunidad de Villa de Merlo, porque el percha está buscando su gatita, la chiquita. Es una gatita tricolor que se perdió allá en el barrio 207,、eh, cerca de lo que es el autoservicio Luján, por ahí. Así que les pedimos a la gente, si alguien la vio, que, que la devuelva, por favor, porque tiene una familia que la está esperando, ¿no?

Exacto, se contacta con nosotros y ahí les pasamos el teléfono, ojalá que aparezca la gatita. Y bueno, tuvimos un fin de semana muy agitado porque tocamos los chingones en la cervecería Dos Venados, la verdad que fue una fiesta increíble,、eh, la gente agitó un montón y estuvo haciendo un quilombo bárbaro, la verdad que la gente estuvo muy bien, estuvo perfecto y la pasamos espectacular.

Sí, sí, sí, estuve ahí, yo presente. La verdad que, que viví una experiencia hermosa. Alta fiesta se nos armó.、Eh, estuvimos ahí, yo estuve preparándoles las luces ¿no? acá a los muchachos. Y la verdad que, que la pasé hermoso. ¿eh? Sí, sí, y estamos en mudo, no, no tenemos música de fondo.

No, l o s que se repita, que se repita, claro que se repita. Este, para seguir charlando un poquito, porque vamos a pasar a la siguiente sección llamada Bandas Locales. ¿Qué trajiste hoy, querido n i k i Sí, sí, sí. Hoy tenemos a La Risa del Lote. Una banda formada en 2019 por Ari el Pela en bajo y voz, Pablo Quiroga en la guitarra y voz también, y Gali el Profe.

En la batería, ahí metiéndole unos redobles locos. <risa> <risa> unos redobles locos, la verdad que fue increíble.、Eh, le mandamos saluditos a Pablo de Baba Llaga, que está escuchando también desde allá, desde Neuquén. Este, ¿Qué tal con la risa del o t e Nicky? Y mira, te cuento, es una banda que originalmente arrancó siendo de covers. Hacían covers de todo lo que vendría a ser rock nacional, ahí un poco pesadito. Y.

Inicialmente también tenían otro guitarrista y cantaba el checho. ¿Vos sabías eso? Cantaba el checho de Disfórica, la risa del lote. Exactamente. Sí, sí, por supuesto, como no vamos a saber ese dato, obviamente siempre al tanto de toda la movida local, ¿o no? Sí, sí. ¿Y ahora en qué andan? Y ahora, después de una pausita en la pandemia, como a todos nos pasó, están ahí enfocados en hacer música propia, hacer temas nuevos. Próximamente van a sacar un EP. Y.

Bueno, ¿qué más decirles? Están tocando, se los ve, que, que mueven ahí, que a la gente le copa. Así que si quieren, podemos ir escuchando un poquito ahí,、eh, un temita de ellos. Dale, este, ¿qué temita vamos a escuchar? Vamos a escuchar Siempre es Igual de la risa de l o t e Vamos con el track 3. Siempre es Igual de la risa de Lotte, la escuchás por cable rock.

Así lo presento. Este tema que estamos escuchando es Señor Alba. Lo dejamos un poquito más y después escuchamos siempre es igual. ¿Te parece, v i c k y Sí, sí, sí. Esto es un engaño, me quieren controlar. Esto es un negocio, me quieren comprar.

La risa del lote por Cablea Rock, la banda local que de acá de la Villa de Amberlo lo pueden escuchar en Spotify,、eh, lo pueden seguir en sus redes también.、Eh, la banda de Ariel El Pela, que hace poco compartió que tiene un blog de fotos, porque l le gusta grabar bandas, sacar fotos. Así que los invitamos a la audiencia que, que vaya al blog de Ariel El Pela a escuchar las bandas que.

A ver las fotos de las bandas que él está sacando las fotos, ¿no? La verdad que, que está muy bueno. Y tenemos saludos ahí que nos están mandando, Gini, ¿verdad? Yo tengo un mensaje de la consigna que es como medio épico. Me dicen que el primer recital que fue esta persona, Pachi, a sus 15 años, fue el primer barrock en 1970. Ah, la mierda. Pará.

Mandó la foto, Dan. i Ah, no. Mandó la foto、no. con él ahí en el barro, con el circulito ahí. Este soy yo y sigue, la verdad que sí. Muy bien, nos damos un abrazo grande a Pachi. Vamos a estar compartiendo la foto en nuestras historias de Instagram. Nos encuentran como cable-a-rock. Y, y, y escuchamos un poquito más de la risa del o t e ¿te parece? Sí, sí, sí. Ahora sí vamos con siempre es igual.、Eh, estamos escuchando la risa del o t e Le subimos un poquito el volumen.、En、un descontrol. Eso es el dolor.

よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしししししししししししし

見せるだけだなぁだなぁだなぁだなぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁだぁ

ガッシュンバサロプロクルタリコモセー。

en cable rock escuchando la risa del otro y queremos compartir con nuestra querida audiencia la consigna del día cuál es nikki s í s í s í cuál fue tu primer recita l cuál fue tu primer recital es todo válido si、sí, y yo también voy a decir el mío、eh... le mandé un audio a mis viejos hoy para preguntarle a ver si yo se acordaba por ahí a mi p o r q u e no tengo el recuerdo、eh, cuando tenía 12 13 ayer empecé a ver todas las bandas de golpe papá papá papá pa, pa.

Pero no me acuerdo bien cuál fue la primera. Entonces les mandé un mensaje para que ellos me ayuden a recordar. Y bueno, ahora en un ratito les digo lo que me dijeron mis viejos. Bueno, dale. Y acá tenemos a la audiencia, la banda enchufada que estaban mandando mensajes a nuestro Instagram. Como por ejemplo, Elvis de José S. Paz, al cual le mandamos un abrazo gigante. Dice que a los 14 años, su primo Miguel, esto era 1969, le dijo: Hay un pibe que toca para ir a ver. ¿Y saben quién era? Era Morris.

Dice que eran 50 personas viendo a Morris. Gracias por compartir tu anécdota, querido Elvis. También l o tenemos al c h e s s e r que dice que su primer recital fue Robert Plant en Chile. No se acuerda qué año fue, pero que la pasó espectacular. Pablo Espartano, el querido Pablo, que está de vuelta por estas tierras, nos dice que tenía cinco años. No se acuerda qué banda era, pero era en un subsuelo y ya a los cinco años ya andaba de gira.

Tremendo, te pido, la verdad que es una cosa increíble. Y s h e r a y que nos dice que su primer recital fue Ataque 77 cuando vino a la Villa de Merlo.、Ah, ¿Se acuerdan?、Ah, Como la, la formación de tío, ¿no? De Mariano Martínez. Mariano Luciano, Martínez, sí, sí,、eh, sí. Estuvo espectacular.、Eh, Fausto nos cuenta, Fausto de Catarsis, que tenía 8 o 9 meses, estaba en la panza de la madre y fue a ver a d i v i d i r

Qué、no, bueno. Esa es la que dije que yo no, no, no, me, no me la conté. Digo, yo, tenía tres años y medio.、Entonces. Claro, me llevaron a ver a, a los Stones, no sé. Bueno, pero después nos dice cuál fue el primer recital que fue teniendo noción. Ah, bueno, a ver. Cascote en el Parque Recreativo.

Toma, Tocó, c h i n g o n e s ese día, Fausto. Tuvo una fecha chingones cascote en el parque hace un montonazo. Este, bueno, esa es la, la consigna que estamos compartiendo ahí con nuestra audiencia. Y pasamos a la siguiente sección. La sección a la que todos queremos escuchar, Descubriendo el Under, en donde nuestra especialista Amanda Sander Chinita nos trae música de Argentina y del mundo, nuevos lanzamientos, nueva música para escuchar.

Y descubrir nuevas bandas que hagan rock en nuestro idioma de Argentina y de cualquier parte del mundo. ¿Y hoy qué nos trajiste, querida especialista? Vamos a comenzar con una banda que es chilena, formada en el 2017 de Santiago, de Chile. 2019, en p r i c i 2019, gracias, Chino.、Eh, el proyecto nació a partir de la conexión artística entre dos primos, Karen y Jesser.

Eh, ellos comportaban una fuerte afinidad por la estética del rock del principio de los 2000.、Eh, no se encasillaban dentro de ningún género específico. Van desde los estilos horror punk, post punk, el metal alternativo y también lo dark y tienen una estética low-fi.

Que yo no sabía lo que era la estética l o Five, n t o n c e s lo busqué y se lo comento para el que no sepa que es, es un estilo creativo que celebra la imperfección y la nostalgia. Claro, es como que no, no busca que suene todo perfecto, sino que busca、eh, que le guste, y que quede bien el estilo, sin importar el, el sonido perfecto. Es más, a veces. La cachaste muy bien. A veces saturados, sonidos saturados, hechos con, con cosas que se pueden llegar a tomar como que son de, de menor calidad, pero en realidad es un estilo diferente.

Exacto, y actualmente están trabajando en su primer álbum y ahora vamos a escuchar、eh, una canción de este último que se llama Bajo Suelo Track 6 Bella Murder por Cable a Rock.

Que trajiste de, desde Santiago de Chile, j i y la verdad que es espectacular. Sí, es que me parece que、no、es la segunda banda que escuchamos de Chile, no, no trajimos muchas, tenemos que, que indagar un poquito más por aquella zona. Y hoy trajimos dos bandas de Chile, por e j e m p l o Después、sí. escuchamos El sueño de otros también.

Eh, escuchamos otra banda más que ahora no me acuerdo, en un ratito te la digo. Pero vamos a pasar a la siguiente banda. Esta banda tiene la particularidad de que cuando van a la sala de ensayo se derrumban todos los edificios. Los guachines al frente.

Eh, de Carmen de Patagones, de Buenos Aires, es cerquita de Río Negro, ahí, de Buenos Aires, donde、eh, tiene como una patita, bueno, y donde termina、es、la patita.、Límite. Claro, es como nosotros con Córdoba, San Luis, bueno,、claro. ellos están ahí, al ladito pegado、eh, de Río Negro. Una banda que acá recomendó el especialista, a bandas locales, te fuiste para Carmen de Patagones. Me fui casi hasta Río Negro. Sí, y la verdad、sí. que está buenísima.、Eh, se están haciendo bastante conocidos por un motivo muy particular, ¿no es cierto?

Ellos、eh, tocaron en ferro con ICA. Yo pienso esto. La verdad que son unos guachillos, porque son unos pibitos.、Eh, que vi videos que cuando tocaban de niños. Y、eh, llegaron a ferro. De teloneros, pero llegaron a ferro. Así que les debe haber volado la cabeza. Y ICA, que fue el artista que llenó ferro. Dijo que ellos...、Eh,

Les dijo que sí a los productores porque les gustaba su contenido, porque les gustaba la música, así que los r e c o m i e n d o No es que dijeron vengan que toquen porque si no, porque se lo merecen. Claro, no fueron acomodados. Fueron elegidos por Alejo, Easy, Amiandal. <risa> Muy bueno. Así que bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale, Producto Argentino. The Boiler, por cable a Rock. <risa>

もう一つは自とう一ついないと

俺、マンションアンド、やかしいけんか

ピンポンとドミノ・マノ、ローやルモンやレ

q u é bueno que es compartir música con ustedes, queridos compañeros, equipo de cable rock.、Eh, gracias, b e l u por estar ahí manejando la nave, piloteando para que todo pueda salir en vivo y pueda llegar esta música fresca directo a tus oídos. ¿No es cierto? La verdad, que la banda está muy buena. Les mandamos un abrazo grande a los pibes de Boiler. Y pasamos, nos vamos del otro lado del continente.

Desde el Palacio de la Moncloa, los expresidentes del gobierno han montado una banda de r a k hardcore punk. Está buenísima la banda, recomendada por nuestro amigo el Percha que está ahí escuchando del otro lado. Gracias Percha por hacerme escuchar esta banda. La verdad que la rompen, son de Madrid. Tienen cinco discos grabados. El primero fue lo grabó a en el 2015. Y ahora sacaron uno que se llama Problemas del primer mundo.

En vivo, alto show, tienen una energía. La verdad que la bajista tiene una energía.、Eh, salen con las máscaras de los presidentes el show. Es、eh, increíble la、sí. propuesta teatral que tienen, la energía que tienen arriba la banda. Y es una banda que te vuela a la cabeza. La verdad que está espectacular. Gracias por recomendarnos, bandas. A nosotros nos encanta la música, nos encanta sentarnos acá, a compartir música entre nosotros y con ustedes que están ahí, la banda enchufada del otro lado.

Y tiene esta sátira de expresidentes que le da el toque. Y elegí la canción que se llama Titanic. Así que vamos con el track 8: la canción Titanic de Expresidente X por Cable Rock. ¡Vamos! <risa>

見つかった。

パイスバルームワークをかん。

ストレスが大きいです。

Seguimos en Cable a Rock, la verdad que increíble. Y tenemos saludos que nos están llegando desde España.

Hola mi gente de Argentina, aquí en Extreme, bajista y vocalista en Expresidentes, una banda de rap metal desde España. Un abrazo muy grande y gracias a Cableder Arrock por, por emitirnos en su canal. Un abrazo. <risa> Un abrazo grande, qué buena onda que nos estén mandando saludos desde el otro lado del océano, una distancia que no nos separa porque estamos unidos por la música, ¿no es cierto?

En estos días, eso es lo bueno, ¿no? Te dar comunicados y todos se pueden Si quieres recomendar bandas como esta de recién que la recomendó el Percha,、eh, nos podés mandar un mensaje al Instagram cable-a-rock o por el teléfono 2664-023037. Como la gente que está participando, ¿cuál que es... s fue tu primer recital? Acá Iván nos dice que su primer recital fue la Versuit Vergarabat en el estadio Kempes.

Año 2006, ¿sabes cuándo estaba en la entrada? 15 pesos. Con 15 pesos me voy a u n r e r e c i t a l Emi Gómez, que nos dice que su primer recital fue Chayanne en River. Una cosa insólita. Y desde San Nicolás nos manda saludos Colilla Rock y nos dice que el primer show fue Intoxicados en el 2003, o por lo menos es el que más se acuerda. Un par de a ñ i t o s pasaron. Sí, yo quiero decir igual de Emi que.

Que fue a de r Chillen, que escucha c h i l e n gracias por escucharnos, Emi. ¿eh? Gracias por escucharnos, Emi. ¿eh? <risa> y bueno, uno no elige el primer recital, capaz que uno es chiquito, lo llevan y, y va.

No, yo decía porque me gusta que la gente que escucha otro estilo, igual también nos escuche y quiera conocer bandas de otros palos. Claro, y también tenemos saludos. Otra persona que nos escribe es de San Nicolás de los Arroyos. Dice que su primer recital fue Bulldog en 360 Bar, ahí en San Nicolás, ¿no? Así que bueno, la banda chufada que estaba participando del programa, gracias por estar ahí del otro lado. Y acá no hace falta que tengas una banda para sonar, porque vamos a escuchar a un solista. Ivo.

p e r k o s k i músico, compositor y artista radicado en Villa María, Córdoba, acá cerca,、eh, lanzó su primer álbum Frecuencia Orbital en el 2018, ya más o menos siete añitos. Actualmente se encuentra grabando su cuarto álbum, la canción que vamos a escuchar es un adelanto del nuevo disco conceptual, del cual todavía no, no se anunció su nombre ni la fecha de presentación, como esto es todo nuevo.

Fue Grabado, mezclado y masterizado、eh, por, por el mismo Ivo Perkowski, bien autogestionado.、Eh, la canción habla un poco de la opresión que ejerce el poder en los seres humanos. No se viste de partido s ni pretende ser condescendiente. Busca la visibilización de las acciones opresoras que gesticulan los poderes actuales contra el pueblo. Y vamos a escuchar entonces, n i c k i m e ayudas? Vamos a escuchar la canción Ya no ves de Ivo Perkowski por Cable Rock.

Queremos preguntarle a la banda Enchufada si le gustan las bandas que estamos pasando en nuestro programa y desde dónde nos están escuchando.、Eh, acá tenemos saludos que nos llegan de León, que nos dice que está escuchando el programa y que su primer recital fue en el año 2018, más o menos.、Eh, fueron al festival Valle del Sol. Adivina a quién fueron a ver. ¿Chingones?、Um, no,、ah. no es el de rock. ¿Quién puede ser? A ver, ayuda, tío.、No, no.

Abel Pintos,、eh, un genio, dice.、Wow. Así que, un día bueno. Sí, que había una tormentona terrible. Hubo un día que, pero no sé si fue en el 2018,、eh, me parece que fue después lo de la tormenta. Este, así que, bueno, le mandamos un abrazo gigante a León, que nos está escuchando del otro lado. ¿Y qué te parece si escuchamos una banda del barrio de la Renga, de Mataderos Rock? Exacto, esta banda emerge、eh, desde Mataderos, como dice el chino.

Eh, su nombre es Atuel Rock y viene de la lucha del río Atuel, para el que no sabe,、eh, se construyó una presa、eh, en Mendoza y el río Atuel dejó de llegar a la Pampa. Y esto fue en el año 47 y todavía siguen con la misma problemática de que el río Atuel no puede llegar a la Pampa, por más de que、eh, hubo fallos a favor、eh, Hubo fallos a favor a de la Pampa, pero Mendoza dice, bueno, no me importa.

Y así estamos. Y los chicos le hacen honor a esta lucha de ya casi 70 años y se llama Atuel Rock.、Eh, vamos a escuchar un disco de. un tema, perdón, de su EP Temprana Edad que se llama. No, que se llama Temprana Edad, un single, ¿no? e l EP se llama Resistir y Aguantar? Y tienen un video de este tema que vamos a escuchar que se llama Temprana Edad y lo escuchamos por dónde? Por cable a rock.

もう1回。

ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいい

マークスでが手いまきのその色。

Tenemos mensaje s que nos está mandando los amigos de La Risa del Ote, la banda local que escuchamos al principio del programa. e n h o b u e n a saca el pela de La Risa del Ote, un abrazo grande a toda la gente de Cablea Rock. Si、sí, van escuchando y aguante, Lander. Aguante, Lander. Pela querido, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Que dice: Antes de irse al ensayo,、eh, está escuchando el programa y que su primer show.

Fue Viejas Locas en Mar del Plata, en la época Hermanos de Sangre.、Eh, en, ¿Cómo era que se llamaba? b o n puede ser que se llame. Go, Mar del Plata en Go, ¿no? Vela, qué grande, Vela, querido. Muchas gracias por estar ahí esc escuchando.

Este, así que bueno, eso ha sido la sección Descubriendo el a n d e r Chinita, muchas gracias por las bandas que nos trajiste, como todos los jueves. La garaque espectacular y cada semana mejor música. Este, vamos a comentarle a la gente que este espacio está auspiciado por los diferentes negocios y comercios que apoyan、eh, este espacio de difusión de bandas que c o n e c t a bandas actuales con amantes de la música que quieren escuchar.

Temas nuevos, ¿no?、Exacto. Bandas que estén sonando. Y、eh, los comercios que auspician este programa e s Musitienda, Musitienda que te ofrece todo lo que necesitas para tocar en vivo. ¿Qué sé yo? Necesitas cuerdas, cables.

Púas, correas, necesitas una afinador, funda para la guitarra, un afinador. Musitienda en Villa de Merlo te ofrece todos estos productos para que vos puedas realizar tu show y que no tengas que irte a buscarlo hasta Concarán o hasta otro lugar. Las cuerdas que necesites o los insumos. Y si te querés tatuar, ¿dónde los recomendamos ir?

Gulujo Tatú. Gulujo Tatú te ofrece profesionalidad al momento de tatuar tu piel. Sabemos que el tatuaje es muy importante porque te dura para siempre, así que qué mejor de hacerlo de la mano de un profesional como Gulujo. Él está en Cerro de Oro, aquí en Villa de Merlo, San Luis, así que los invitamos a buscarlo en su Instagram, Gulujo Tatú.

Para poder hacerse un tatuaje que realmente valga la pena. Y otro auspiciante: carnicería y verdulería.

Perchita. Ubicado en el autoservicio Luján, en el barrio 207, te ofrece la mejor calidad en carnes, frutas y verduras para que vos puedas realizar una compra efectiva con una carne buenísima que las milanesas te quedan tiernitas, el asado te queda espectacular. Se lo digo por experiencia.

Eh, se los recomiendo realmente ir ahí porque es el mejor lugar. Aparte, compras todo en el mismo lado. Así que abre de lunes a domingos, eso también está bueno. En horario comercial, no le vayas a la siesta porque va a estar cerrado. Así que, Carnicería de Verdulería, el Perchita, gracias por auspiciar este programa. Y bueno, viste que la consigna del día es: ¿cuál es tu primer recital?

Y para los que recién se enchufan a la radio, yo le s mandé un mensaje a mis viejos preguntando para que me ayuden a ver bien cuál fue mi primer recital. Y acá está. ¿Puedo poner el audio que mandé? Mándalo,、viendo? vamos a escuchar un audio. Acá mamá dice: como eras escondedora y mentirosa, no, sé, no sabemos cuál puede ser. Porque decías: este, me voy a la casa de una amiga y capaz te ibas a un recital, le decía: s me voy a comprar agua a la esquina y no sé qué hacía.

Bueno, listo, hasta ahí dejamos, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Pero bueno, yo me acuerdo cuál fue. Fui en el año 94,、eh, no sé si era 94, por ahí y a era más grande, 92, a ver a dos minutos. Y me acuerdo que me compraron todo el merchandising y salí toda vestida con la remera, el pantalón, la mochilita, andaba t o d a muy dos minutera por, el, por la vida. Qué buena onda, qué buena onda esos momentos de recitales de juventud.

De escaparse de la casa de los padres, de no tener que pagar un alquiler y no tener que estar manteniendo todo lo que uno tiene, ¿no? Era hermoso. ¿Por qué me miras, chino? ¿Cómo? cómo? <risa> este, y bueno, un poquito de las anécdotas de cada uno de nosotros. Yo, mi primera cita se voy a contar al final del programa, porque ahora vamos a pasar a la siguiente sección, una sección que traemos todos los jueves a la mesa del estudio de FM Identia d d Comunitaria, la sección Álbum del Día, en la cual escuchamos.

Un poco tratamos de escuchar lo más posible.、Eh...

Un álbum completo, ¿no? un lanzamiento que haya salido hace poco. Hoy traemos Vacaciones de Invierno de la banda Buffer, que ya hemos escuchado algo del disco, pero la verdad que a la gente le encantó. A mí también personalmente me encantó, así que lo vamos a estar escuchando en un ratito.、Eh, porque ahora nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a Buenos Aires a escuchar una banda que la verdad que está buenísima, se llama.

14 Mambos y el disco EP se llama Pobre Dumbre. Así que vamos a escuchar un poquito y después les contamos acerca de la banda. Esto es 14 Mambos y el track 12 es el primer tema que vamos a escuchar. Se llama Ultra Crepidarios y lo escuchamos por cable a rock.

Estamos escuchando 14 Mambos por cable a rock. Ya saben, toda la música que estamos pasando en el programa la encuentran en nuestro canal de Spotify, en la playlist Música de Mayo 2025, donde van a encontrar todos los videos de las bandas que estamos escuchando en este programa y todos los programas que hubo en el mes.

El EP Pobredumbre de la banda 14 Mambos, este material que estamos escuchando, es una banda que debutó el 14 de febrero, el Día de los Enamorados del Corriente Año. O sea que tienen, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro meses la banda? ¿Y con entradas agotadas fue el debut? Agotaron entradas en su debut, la verdad que felicitaciones a los chicos. Muy bueno el disco.、Eh, van a estar tocando el próximo sábado 31 un encuentro de bandas de Santa Fe.

Así que les deseamos mucha suerte. Van a estar compartiendo ahí con, con el cantante de Cabra de a Peste. Y el 7 de junio van a tocar en Pana Rock. Ese lugar que es mítico. a mí me encanta ese lugar. Así que bueno, les deseamos lo mejor del mundo a los amigos de 14 Mambos. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder escuchar el EP entero, pero lo encuentran en nuestra playlist. Vamos a pasar al siguiente tema. Lo que sería el track 13. La canción se llama Hombre Roto y la escuchamos por c a b l e

Pasaba 14 Mambos por Cable Rock,、eh, otro disco que trajimos en nuestra sección Álbum del Día. Disculpen las inclemencias ocasionadas.、Eh, y ahora sí, vamos a escuchar Vacaciones de Invierno de la banda Buffer, lo que sería el track 15.、Eh, bueno, este es el nuevo disco de Buffer grabado íntegramente en b a r a d e r o

En agosto del 2024. Son cinco canciones urgentes, viscerales, honestas y profundas que reflejan a la banda en estado puro, con fuerza, alma y con historia.

Es un material que nació e l corazón, se grabó de forma directa, mostrando a lo que es la banda en su mejor versión: crudos, melódicos, compactos y potentes. Como les contaba hace un ratito, es un disco que ya repasamos acá en Cabla Rock, pero estuvo muy bueno, nos gustó mucho. La gente lo pidió escuchar de vuelta. Y como bueno, van a estar tocando el sábado 28 de junio en Stramer,、si no、lo、si、trajimos de vuelta para escuchar.

Les vamos a escuchar un tema、eh, y pasamos al siguiente. Si lo quieren escuchar entero, lo pueden hacer en nuestra playlist de YouTube. En Cable a Rock, ahí en nuestro Instagram, en nuestra biografía, ahí pueden ingresar y van a ver todas nuestras plataformas. Exactamente, así que les recomendamos a full el disco Vacaciones de Invierno de la banda Buffer. Y vamos a escuchar el primer tema que se llama Nada te alcanzó. Y lo escuchamos por c a b l e a Rock.

Nada que descubrir, nada que esperar Es tu mirada, esa mirada que delumbras Siento que desperté, porque soñé con vos Y esa no e s t a l l a esa no e s t a l l a es mi pasión

よりまずいなるよりもっといい

もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、ももう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も

誰がいいんだ

Estamos escuchando Buffer y su tema Nada te alcanzó. Este es el tema que empieza con su disco Vacaciones de Invierno,、eh, un, un disco que sacaron hace muy poquito. Que Lo pueden encontrar entero en nuestra playlist de YouTube, como decíamos hace un ratito. Estamos cable a rock, tenemos un montón de contenido. Vamos a estar subiendo y mejorando la calidad del canal para que toda la banda enchufada pueda ver algo realmente bueno. Y bueno.

Nos vamos para Santiago de Chile nuevamente、eh, a escuchar una banda que se creó a finales de 2022. La banda se llama Catálisis.、Eh, es una banda que nació de la unión de sus tres integrantes, quienes buscan fusionar sus diversas influencias para interactuar con los sonidos creados por sus mentes.

El gain y el feedback. Sonoramente, la banda pretende experimentar con su pasión emociones. Les gusta la intensidad del grunge, la energía del rock, los sonidos ambientales alternativos, las baterías versátiles y explosivas que dan al lugar una experiencia sonora propia y distintiva de la banda. Vamos a escuchar, estamos escuchando el primer tema.

Eh, lo que sería Tulipán es el tema que hable el disco que se llama Río de Tiempo. Lo subimos un poquito el volumen y lo escuchamos.

Estamos、escuchando t a m o s s e el disco río del tiempo de la banda catálisis、eh, como les decíamos de santiago de chile、eh, este disco fue compuesto durante un viaje a los andes que hicieron en donde la banda buscó alejarse un poco de la ciudad

Para dedicarse justamente a esto, a crear canciones nuevas. Eso es como común, ¿no? En las bandas, decir, bueno, nos hacemos un viaje, o no sé si común, pero algo muy positivo para las bandas. Bueno, ha logrado en la historia varias creaciones, ¿no? Y también siendo un lugar tan lindo como lo es la Cordillera de los Andes, ¿no? Este, bueno, y de este viaje surgieron las principales canciones del disco, como Río Negro, Grillos, Montaña, etc. Este.

Actualmente la banda está buscando difundirse, están tocando en vivo, quieren seguir tocando, seguir experimentando y se están preparándose para lo que sería el primer álbum de estudio de la banda, que ya van a hacerlo con más experiencia, ¿no? con más herramientas, más trayectoria. Así que pasamos al siguiente tema: montaña, que lo hicieron allá en Los Andes, los amigos de Catálisis.

Fue el paso de la banda Catálisis que de Santiago de Chile nos mandaron su música para pasarla y difundirla en este espacio llamado Cable a Rock. Muchas gracias por lo s que quieran escuchar el disco completo. Lo pueden hacer ya saben dónde en nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la música que pasamos en este programa y también nos puede seguir en redes donde vamos a estar difundiendo las bandas que, que se acercan.

Al programa y que quieren difundir su música, ¿verdad? Exactamente, nos pueden encontrar en nuestro Instagram como cable-a-rock. a a b j o Y también se pueden comunicar por teléfono al 266-402-3037、eh, mandándonos y contándonos cuál fue su primer recital. Esa es la consigna del día, ¿cierto? Exactamente, ¿cuál fue su primer recital? Habíamos dicho de que, que los marcó, ¿viste? Un recital que decís.

Fue mi primer recital y tengo recuerdo s para toda la vida de esto. Exactamente, la verdad que un éxito, está muy bueno、eh, poder hacerlo. Y vamos a tener una llamada muy especial con un amigo que está ahí del otro lado. ¿Escuchamos un poquito de música? ¿Subimos un poquito? Sí.

Y estamos en comunicación directa. Tenemos un invitado muy especial que está del otro lado escuchándonos. Es una banda de reggae de la NUS de Buenos Aires que tiene 25 años de trayectoria y que están en comunicación con c a r l e Rock. ¿Estás ahí, Tony? s i í hablar, estoy acá acompañándolos ustedes. Espectacular, buenísimo gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por tu tiempo.

Por estar acá escuchando. Este, y bueno, como les decía, en la semana hicimos una encuesta a, preguntándole a la gente si bancaba que haya bandas de rock,、eh, bandas de reggae, en este programa que es de rock, y la verdad que la gente se recopó, por eso sos la primera banda de reggae en este espacio. Felicitaciones,、eh, querido Tony. qué bueno, qué bueno que.

Por primera vez en el programa de ustedes, que es super rock, que haya una banda de reggae, eso es espectacular. Sí. Mira, yo, yo te lo conté así en privado que nosotros tenemos un disco que se llama En todo Reggae Argos, ¿no? O sea, es un disco nuestro. Y es verdad, así que bueno, a g r a d e c í s o

buenísimo y contanos un poquito acerca de la banda cómo nace de dónde viene tu influencia reggae y qué proyectos tienen en la actualidad dale mira、eh, nosotros hace mucho que tocamos hace v e i n t i pico de años que tocamos t r 2 s años que estamos tocando y o sea, yo ya venía tocando en otra banda de reggae la movida de, de buenos aires fue siempre gigante a, a, a nivel

Reggae, pero underground, ¿no? O sea, la otra parte, bueno, ahí había un poquito todo, pero cuando comenzamos,、eh, siempre empezamos con esta movida de tratar de hacer algo que, que esté bueno, que no solamente esté casillado en lo que es el mundo reggae, Cuando hacemos reggae ska, que también es un género que es anterior al reggae, y, y bueno, ahí cuando comenzamos con toda esa movida,

Nunca pensamos que iban a pasar veintipico de años haciendo todo lo que hicimos, t o d o s los hijos que vinieron y toda la gente con la que fue y tuve la suerte de compartir todos estos f a l o s ¿no? Claro, claro, la verdad que una cosa increíble y me imagino que han tocado por un montón de lugares, ¿verdad? Sí, por un montón de lugares, sí, eso es así como te lo he comentado, bueno, tocando por un montón.

muchísima s banda s conocemos a todos todos n o s conocen está más claro eso pero bueno uno siempre está caminando en el mundo este de la underground que uno dice no pero que, pero que está muy bueno porque todos en algún lugar、eh, nos pasa cuando hablamos con, con gente de afuera cuando somos otra gente de afuera de otros países nos pasa esto o ¿no? n que nos encontramos que somos

Es como un círculo un poco chico, ¿no? El mundo del reggae, porque no. O sea, si bien es amplio, Dios、eh, está en todos lados, pero aquí la en Buenos Aires, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo estás? Te saludo a Gina y te quería preguntar si habían salido a, a tocar por, la por las otras provincias, si conocen San Luis, han estado en otros、sí. lados del país. No, San Luis no, no San Luis no, pero en otros lados sí estuvimos, provincia Buenos Aires, bueno, en la s costa, obviamente.

bueno s í chico uruguay perú e n o e s o s lugares s í s í s í s í si si s t si si si si si si si si si si si si s n si s a t o d o s e s o s l u g a r e s s í si si s o si si si si si si s a si si si si si s o si si si s de la mano de la banda, ¿no? v i a j a n d o c o m p a r t i e n d o ahí con l o s c o m p a ñ e r o s e s t á bueno e s t a r c o n t i si s o si si si s o si si si si si si si si si si s t si o i si si si si si si si si a i si s e si si si e i si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si r i s

Eh, porque hay un montón de movidas ahí que todo, o sea, yo ya les comenté. Bueno, conozco a Ruy d、eh, de Catón, hay una banda、eh, que ha hecho giras ahí, inclusive en México, son amigos nuestros, muy buena onda. Y o Cameleva, que también e h a h í la zona, y bueno,、eh, hay, muy, hay muy buena onda, y en todas las provincias hay muy buenas bandas y muy buena onda, ¿no? O sea.

el cordoba mendoza san luis t u c u m á n salta j u j u y bueno en el p l a l en chubu también t hay, hay muy buena gente que hace esta movida si no se, se mantenga no y las dos bandas que nombraste de acá de la provincia de san luis han tocado acá en la villa de m a r l o así que podrían ahí hacer conexiones para, para armar algo、uh, la, la villa de m a r l o está i n e r e s a n buenísimo por el día ahí.

Eh, s í s í s í s í cameleva y hay r u d y él es amigo, y era un amigo de r u d y y va no es b u e <ríe> n í s i m o esta q u é grande son geniales q u é buena onda y ahora están, están grabando algo no consuma、no, ahora no consuma hace 20 años tocó

Entonces, ¿no? Nos, cuando había que remar un montón, ¿viste? porque en todas las épocas que tenemos, tuvimos que remar un montón. Bueno, nosotros cuando empezó la nueva movida, viste que acá en Argentina hubo varias movidas de o sea, reggae, varias movidas de acá. Y nosotros formamos parte de esas movidas. ¿no? La primera movida fue en los 80,、eh, bueno, esa bola la nada, vos papá. Después vino i e r n los pericos, los c a r i t a todos, la lobe y i colada. Y después vino la otra movida, a partir del 2000.

De la cabeza p o r los Cafres,、eh, m i m Aula, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí estamos todo un, un grupo de, de, de bandas que seguimos tocando, como de hecho nosotros, Amino Wanna, Ferdinand k i n g t o n etcétera, etcétera. Hay un montón de bandas que, bueno, hace 25 años como nosotros que estamos, estamos en esto y bueno, que nos conocemos todos y que todos sabemos cómo, cómo viene la mano, ¿no? Y que sabemos perfectamente dónde están las movidas, ¿no?

En el lugar de ustedes, ahí en San Luis o en m a r i l o c o en Córdoba o en Mendoza. Y en Mendoza tenemos t r e s o cuatro b a n v o s q e todos sabemos que l l e vamos a contar muy bien. Y si no, no se sabe. Claro, bueno, felicitaciones por la trayectoria. La verdad que con lo difícil que es sostener una banda, sostener un proyecto así,、eh, bueno, queríamos felicitarlos por todo esto que están haciendo. Gracias, por l o ese es el mundo del reggae, ¿entendés?

El mundo del rey es así, viste, porque es muy fácil levantar l a la banda a Rata Fabi, 10 a ñ a s ya clase a y pero loco, hay que bancar 25 años de, de caminada y bueno, con todas las cosas claras que todo el mundo sabe que es así, ¿no? Sí, ¿No sí, sí, sí, totalmente, la verdad que, que es increíble y es buenísimo. Quería preguntarte, vos que hace tanto que vienen con la banda,

¿Cómo llevan ustedes el proceso creativo de su música? Bueno, mirá, son, son etapas distintas, porque en una banda de tanto tiempo hay etapas, ¿no? Como en toda la vida de cualquier persona. O sea, uno a los 20 años es una cosa y a los 50 es otra. Eso es como lógico, ¿no?、Eh, bueno, en un momento uno pensaba en determinadas cosas, pero cuando va pasando el tiempo.

s e n t i r t e a dar cuenta que la creatividad de lo que uno escribe o lo que uno hace está más relacionado con lo que uno vive, pero está relacionado con la edad que uno tiene para poder estar pasando en cada una de las cosas. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos en el 2003, 2002, no hubiésemos podido escribir nunca circo político. ¿Por qué? Porque no vivimos esa vida política social q u en la que nosotros nos comprometemos un poco, ¿no? Claro.

entiendo y las letras las haces vos bien bien que no es lo más importante es una parte de la historia un grupo somos todos el sonido se ve de todo y además hay gente que colabora con nosotros y trabaja con nosotros hemos tenido bastante de trabajar con carlos nicaragua que ha tocado con mando negra con los cabos muchos años

y que ha formado parte de uno de los discos más exitosos d e la historia de, de este idioma que es casa babilón del 924 y bueno bien p e r a a b j a o con él para nosotros es una cosa increíble no y que si g a participado n nosotros es muy bueno buenísimo y cuál artista sentís que fue tu mayor influencia en tu manera de tocar y de componer

Bueno, mirá, eso es muy, muy subjetivo, digamos, porque ¿cuál sería el mayor? Es como, viste, los tipos que se, yo, usted es s un programa d rock y que me encanta, pero el mundo del reggae es como más amplio, ¿no? Entendimos eso. Nosotros antes nos d i b a m o s b i c t o r Stone, o Pálculo Sábado, o esto, aquello, Quiso, lo otro, Quino, lo... no, no, el mundo del reggae es como más amplio en ese aspecto.

Yo diría que Bob Marley es lo más importante, creo que Peter t h o r s es un, un genio, pero que hay muchísimas bandas con,、bueno, yo podría nombrar que no sé, Steve Puss o Steve Ward, no sé,、uh, Uro o y o Deb Brown, son músicos de reggae, son geniales. Uno empieza con una idea y después empieza a entender otra cosa, ¿viste? Y decir que,、sí、que hay uno.

Que me gusta sería muy loco dejar, porque nosotros somos una banda que trabaja en los dos géneros, tanto acá como reggae, entonces estaría dejando afuera a Madness y todo, todo lo que sería c h i m t o n digamos, e SpaceX, Electra, i n d etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también estaría、pues, los grandes, grandes cantantes, no sé, de, de Jamaica, ¿no? Sería muy loco. No hay una s o l a i n f l u e n c i a hay muchas que leen esto, ¿no?

Sí, buenísimo. Y bueno, ¿tenés alguna banda actual para recomendarle a la audiencia? Hola, ¿se escucha? Sí, e n í s i m o Hola. Estamos buscando comunicación ahí con Tony. ¿Estás ahí, Tony? Sí.

Eh, Tony de la Verdolaga que se acaba de cortar la comunicación. Bueno,、eh, a ver, ahí estamos en contacto. Tony, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, ¿sí? ¿se escucha? Sí, sí, Buenísimo. Bueno, Tony, te queríamos preguntar por último: ¿qué bandas actuales de reggae le recomendás a la audiencia de Cable Rock? Aparte de la Verdolaga, ¿no?

¿Escuchas ahora vos? Yo sí, sí, te escucho. Ahora sí, ahora te escucho, no sé qué pasó. No, te decía eso, que no hay una sola influencia, hay varias influencias, hay muchas. Porque hay muchísimas bandas. Y uno cuando escucha cada vez más bandas, es como escuchar rock, ¿entendés? No te puede gustar una sola cosa. Porque rock es muy amplio. No es una sola cosa. Si no, q u e d á b a m o s meter una camiseta, ¿no? Sí. Bueno, no. pero. No

pero bueno es una linda camiseta、eh, te queríamos preguntar tony para la audiencia de cable rock qué bandas actuales de rey le s recomendás para que escuchen además de la verdolaga y、sí, yo le s recomiendo que escuchen la verdolaga loco s <risas> í、sí, nosotros también no, hay, hay, hay muchas、sí, s y hay muchas hay muchas y bueno s a t e l l i t e en guison es una buena banda voy a voy a recomendar una b a n d a una banda chilena

Que se llama Carol Lights, que me invitó a grabar con ellos, es muy bueno, hacer un trabajo internacional con ellos, una banda muy buena, que han sacado un disco espectacular, ¿no?、Sí. También una banda peruana espectacular, que se llama Psicosis, es muy buena, a ¿no? Esas son bandas realmente muy buenas de la actualidad. e、bueno. n Argentina hay un montón, hay muchísimas. Ahí tenemos tres, dos bandas internacionales que son.

Espectaculares, y que hay que escucharlas, loco. Hay que escuchar. Porque dice muchísimas cosas, ¿no? Sí. Acá ya tomamos nota y las vamos a escuchar, y seguramente van a estar sonando en cable de rock. Por supuesto, ni hablar. Bueno, muchas gracias, Tony, por tu tiempo. Pero antes de despedirte,、eh, bueno, vamos a escuchar tu canción, la canción de la verdolaga Rasta Muffy. Y queríamos.、Sí.

Eh, bueno, preguntarte ahí qué comentarios tenés de la canción para, para la gente. Y pienso que es un reggae que es atemporal, ¿no? O sea, lo puedes escuchar hoy, dentro de 20 años o dentro de 10 años, estaría bueno que me llames y me digas, Che, Tony, ¿sabes que sigues orando igual que hoy? Igual、bueno, esas son las canciones que quedan para siempre, ¿no? Creo que es así. Uno que escribió muchas canciones, no por soberbia, es la realidad, porque como mira los diconetros, uno se empieza a dar cuenta de esas cosas, ¿no?

Ese es un tema que ha quedado para, para la eternidad, creo. ¿no? Es un tema muy bueno que habla de lo que tenemos que tener entre todos: un buen trato, una muy buena onda. ¿no? Como dice, a veces te veo triste, espero que todo cambie. Creo deberías amar a alguien, no mostrarte así.

Como también pienso, no todo el tiempo es amarte, desmenuzarte. Viste que la gente piensa así: o te quiero mucho, o te quiero poco. <risa> es, así. Bueno, es así, Tiene un poco de eso, e s a canción, ¿no? Bueno. Yo creo que es el, el, el mejor tema de la v e r d o l a g Así a que, chicos, geniales. Yo les s u p e r agradezco la buena onda que tuvieron conmigo. Y me encanta el programa, toda la onda. Y ahora,、eh, mira, f a l t a muy poquito para que saquemos un nuevo cine.

Así que lo estamos presentando en el programa de ustedes, ¿no? bueno, si、sí, lo permiten. Encantadísimo, sí, sí, sí, sería un gustazo para nosotros pasarlo acá por el programa. Así que buenísima la intro ahí para la gente que escuche el tema, el track 29, lo tenemos. Ahí los despedimos. Entonces, muchísimas gracias, Tony, por estar.、Eh, vamos a escuchar la v e r d o l a g a Rey y su tema, Rasta Mufí.

もう一度、もう一もう一度、もう一度、もう一もう一度、もうう一度、もうう一度、もう一もう一度、もう一度、もう一度、もう一う一度、もう一もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一もう一度、もう一度、もう一もう一度、もう一度、ももう一度、もう一度、もう一う一度、もう

コンプリートで i られるのは、おいおい、おい、おい、おい、おい、おい、o い、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お

アリスチーズはパビリオン。<IL EN C IO>

どうせどうせどうせどうせどうせどうせどうせ

d o u l l be c r l z y but it's a fine.

Tony, la verdad que una masa se copó ahí del otro lado. La primera banda de reggae en pasar por cable a rock, gracias a toda la gente que estuvo participando en la encuesta, como el 87% de las personas votaron reggae y rock van de la mano. Así que hubo algunos que sí pusieron, ¿no? El programa es de rock y listo, pero bueno, ganó la mayoría.

Y yo ya me a noté las bandas que nos recomendaron acá la gente de la v e r d o l a g a que es banda de Perú, psicosis. Eso ya me dejé notada para escucharla después. Muy bueno. Y tengo un, un mensaje que mandaron por la consigna de cuál fue tu primer recital. Y l i o n e l de Villacrespo dice, el primer recital de Almafuerte en 1995, después de que, de que Iorio se pelea ahí con que se disuelva, ¿no? Hermética.

¡Uy,、uh, qué buen recital para haber ido! Y acá también tenemos、eh, al Fran,、eh, el cantante del s é q u i t o de Virantes, que nos dice que el primer recital fue el、eh, Quilmes Rock 2022, fue con su mejor amigo y fue el mejor día de su vida.

Así que hermosas experiencias que nos c o m p a r t e la banda enchufada del otro lado, que está、eh, enchufada a lo nuevo. Tenemos una visita muy especial el día de hoy, porque va a estar en los estudios Diego de Los Invisibles, esta banda que se va a estar presentando el próximo sábado en el teatro Amigues de Merlo.

Eh, va a venir a contar un poquito acerca de lo que va a ser el show, acerca de la banda. Le vamos a hacer preguntas para toda la gente que les gusta la música. Vamos a hacerle algunas preguntitas relacionadas con su música, porque nos gusta interiorizar esas cosas, ¿no? Cuando vienen los invitados acá. Y mientras Dios se acomoda, ya que estamos hablando de heavy metal, dijimos al m a fuerte Hermética, vamos a escuchar.

Una banda que se llama Deudor. Sí, son unos amigos de Comodoro Rivadavia de Chubut que se pusieron en contacto con Cable Rock para que difundamos su última canción. Pero no la dejamos para Descubriendo el Ande porque ya tiene unos 7 meses. Siempre tratamos de, de que esa sección sea de música nueva. Ahora, en este caso, vamos a escuchar Deudor, que como les decíamos, desde Chubut es una banda de heavy metal、eh, en la que está integrada por Hugo, Maxi, Fernando y Fabián.

Los vamos a escuchar y los vamos a volver a escuchar en un futuro porque están grabando nuevo material. Es una banda que tiene, la verdad, que un gran ejemplo de, supera de superación. Porque el baterista actual de la banda, Maxi, antes era el guitarrista. Tuvo un accidente que le impidió seguir tocando la guitarra, pero él y las ganas de seguir tocando su música hicieron que se cambie de instrumento y que siga con la banda para adelante.

Así que le mandamos un abrazo muy grande a Maxi. Todo un ejemplo de lo que es. Sentir que... y vivir la música. Sentir y vivir、no、la、parar. música, exactamente. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Despierta. Es de la banda Deudor. La escuchamos por cable rock y después hacemos una entrevista con Diego de Invisible. ¿Les parece? Dale, vamos con el track 31, entonces Despierta. De la banda Deudor.

どうして 22? ありがたまるんじゃないいんですよ、ありがたまるんじゃない

Diego de Los Invisibles que se acercó a la mesa de Cable Arroz. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, bien, muy contento s de tenerte acá. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias.、Y、te citamos principalmente porque vimos que, que está la banda activa y que van a hacer una presentación, ¿verdad? Exacto, sí.、Eh, por suerte,、eh, Los Invisibles salieron a flote antes. Nosotros. Va, yo comp componía.

Y lauraba. b Me acerco, ¿no? Sí, sería más prolijo. A ver si íbamos. A v r ahí e a m o s Ahí me tomo mejor. Ahí estamos. Ahí sí, ahí estamos.、Eh, bueno, lauraba b mucho con maquetas y yo tocaba el proyecto originalmente del 2010-11. Arrancó como Doc y los Invisibles. Doc es por mis siglas, no porque sea un doctor, sino por mis siglas y porque un o n o e r a Haft. l

vos、ah, no la sabías bueno entonces yo soy diego oscar coronel quedó、sí. doc y la gente hasta hace un par de días me, me,、ah, me claro. s í pensaba que era no sé quién es ciólogo y los invisibles y los invisibles porque eran pistas, porque eran pistas y,、claro. y bueno tocaba con algún que otro invitado y no nunca lograba formar una banda con lo que conlleva formar una banda batería y bajo y que

Que haya una hermandad, no, bueno, es como vos sabes bien sí, lo sí, que sí. es formar una banda. Cuando llega, llega ahí, pero cuando son medios satélites, siempre me quedaba a gamba. Entonces decidí no depender de la base musical y nada, hacerla yo. Bien. Y、eh, bueno, y ahí salieron unas 50, 60 canciones que están ahí. Y bueno, en, el, en pandemia,

Ahí empecé como a, a grabar mucho más acá, ya instalado acá en Merlo. Yo vengo de Capital. Me radiqué acá en el 2013. Y empecé tocando con Galponcito, que fue una banda que, que formamos acá con un Una de banda de local. Lo, una banda local. Y ahí también éramos tres compositores. Bueno, ahí formaba parte algo. Y también Plutónica.、Eh, también hemos aportado música.

Y bueno, pero los invisibles siempre estaban ahí, así que、eh, hace dos años tocamos una vez en Amigos de Merlo con Andrés Zanoni, compañero, sí, sí, sí.、Eh, y, y otros muchachos más. Y bueno, ahora hace ya... Ahí estaba el Gugi, me parece que... Claro, Gugi siempre, siempre fue parte, hasta ahora que, bueno, la gastronomía nos ha...

Nos ha, nos ha absorbido a todos en algún momento, lo comprendo.、Eh, habíamos empezado a ensayar con él y bueno, tomamos la decisión de que, tenía que había que comer.

Claro, claro. Eh, y bueno, justo era ese momento, así que bueno, un saludo a Gugi, gran guitarrista del, de, de la zona. Un abrazo grande, Gugi,、eh, que, que seguro que está、compañero. cocinando. e x a c t a m e n t e e x a e n o se escucha desde la cocina a h bueno, bueno, bueno, un, un, un, un piquito le m a n d o Y bueno, los invisibles Ahora se han vuelto visibles. Se han ¿no? vuelto corpóreos, como digo yo.、Eh, y bueno, nada, estamos laburando bien, porque.

Fui muy disperso en mi carrera independiente y ahora me metí como. Me cambió, me parece que el signo, o algo, algo pasó ahí que nos metimos a laburar y no a, a ese primer amor que a veces tenía. Y bueno, vamos a tocar porque me encantaba esa adrenalina, me encanta esa adrenalina del en vivo y la improvisación. Me, me mueve más tocar eso que.

Algo metódico, pero por、bueno, ahora nos metimos y, y salió algo muy interesante.、Eh, y nada, ya, ya queremos tocar porque ya se nos, como que se nos pasó un poco más. Ya era como... Bien, bien. <risas> Buenísimo. Y contanos un poco acerca de esta nueva formación. ¿Cómo, nueva formación, cómo, cómo surgió la reunión? Eh, surgió, eh, yo vengo laburando hace un año más o menos con Ignacio Porta, que es el tecladista. Tecladista s i n t e s

Y bueno,、laburá. estábamos formando, los era Doc y los Invisibles con él, y queríamos hacer solamente sintetizadores y baterías electrónicas, y bueno, hacer las canciones en ese formato. Y bueno, apareció un batero, que, con lo que conlleva eso. Y nada, hubo mucha química, y empezamos a ensayar en la sala de Adrián, ahí en Piedra Blanca.

Y ese mismo día que empezamos a ensayar, le dije: Che, Adri, mirá que nosotros necesitamos、eh, este sonido para cuando queramos tocar en vivo. Próximo ensayo, Adrián nos dice: Che, quiero tocar con ustedes. Y eso fue un golazo porque en un ensayo cayó el baterista y cayó la, el bajo. Y al tercer ensayo grabamos y fue todo muy.

¿En serio? Genial, como、sí. se tiene que dar. Y nada, empezamos a laburar y ensayar una, una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana. Cosa que para mí era. a ¡ah! Era un montón. Es mucho. Sí. Así que bueno, nada, eso. Venimos a pleno y bueno, una vez que terminemos esto, ya queremos seguir tocando. No ensayando tres veces por semana porque.

Que me paguen los invisibles ahora. ahora que me echaron. Que ya no es más Doc y los invisibles. Y me echaron. Quiero mi parte como, como me corresponde. Es como las, como las empresas, no cuando hacen uniones. y c a m b Igual, a n nombre. el i sabes lo que me pasa.、Eh, que mientras esté esa magia, está todo bien. Ya cuando se diluye, viste como ustedes se escriben como un delirio. ¿Por qué? Ahí cuando yo entre su Instagram, a ver, a ver qué.

y, y porque en... creo que habrá sido la maldita IA <risa> cuando <risa> que todos usamos sí, delirio que es de rock, folk, pop y inglés s no sé por qué le habrán puesto delirio、eh, me parece que cuando nos ponemos a tocar、eh, despojados de que tiene que salir bien y estás ahí en escena

Eh, es un delirio para nosotros. No sé si se refleja en eso, pero nosotros, como que. Hay una parte que se vuelve uno loco.、Eh, y, y me parece que es eso. También hoy, hablando con respecto a lo, cómo sonaba la banda,、eh, es una banda que no tiene punteos. Y es raro también encontrar eso. Primero porque por ahí no.

No, eh, no, no, hay una, no hay una guitarra principal ahora, como cuando estaba Boogie, yo sabía y, y sabía que él podía darle ese gusto de punteos. Yo hago riffs y,、claro. y texturas que se van mezclando. No、claro. me considero un, un guitarrista, un primer guitarrista, digamos, ¿no? Sí. Que tampoco、eh, me siento. Hay gente que se casa una viola y, y te das cuenta.、Sí. Bueno, tu caso, ¿no? Vos.

Te escuchan y sos un, un guitarrista de pelo, digamos. A eso voy. Como que. Lo siento, s Nada. Es, es ser original, ¿no? No, no no creerse ninguna. Como que estás p e l a s y es tú. Tu...

Tu impronta, a nosotros no pasa eso.、Claro. ¿Y el sonido es el que quieren mantener o quieren buscar un, un guitarrista, sumar un guitarrista más a la banda? Yo creo, estamos en, estoy en el momento de que, qué e q u me pide la canción. Estoy muy en eso. Ahora nos invadió de, de pasar la canción o el formato canción de estructurado en una maqueta a pasarlo a.

...a Vivo, a atracción, a sangre, como digo yo, se volvió una banda rockera. Pero yo no quiero perder el pop que tenía. Que eh, eh, lo que por ahí vamos a escuchar dentro de poquito, que es Lo Chelso.、Sí. Eh, está grabado íntegramente con baterías electrónicas, bajos electrónicos, sintetizadores, guitarras y bueno... mucha producción de voces y mucha producción de lo que pedía la canción. Ahora.

Nosotros estamos bajando toda esa información a, un, a cuatro. No hay,、claro. no hay orquestación, no hay oboes, no hay violines, no hay nada de lo que hay en las canciones que están grabadas. Bien. Gran、eh, ganas de escucharlo, ¿no? Sí, y la gente que va a ir a Amigos de Merlo, este es seis, ¿no? El, sexto, el, seis, el viernes ¿Con seis. s c o n qué seis, se、sí. van a encontrar? Sé que hay、eh, videos, no bueno, sé si tiene invitados. <coughs> Nosotros.、Eh,

A mí siempre me preocupó que, que haya una visual en, en, la, en la banda y siempre laburamos con. Yo siempre laburé con Romy Zambelli y con Lau Álvarez. Y bueno, esta vez de nuevo, ya que es en, en, en la sala de audiovisuales,、nada. sí o sí teníamos que hacer algo con visuales que se encargan ellas. Y Son muy grosas también. A mí me, me, a mí me gusta que no sea solamente.、Eh,

La banda, la tensión y a veces que, que esté ese, ese un juego. o e s t á r o u i e n d o el arte? Sí, totalmente. Me gustaría tener la producción de. de, de <ríe> toda... No, no,、es. sí, fuego, s、sí. Pero bueno, digo. Es o m Ahora con, con una <ríe> pantalla se puede hacer un montón. Entonces, nada. Desde,、eh, a mí me gusta mucho el abstracto, así que es como. Todo, todo va quedando perfecto.

Muy bueno, o sea que la gente va a ir a ver un, un show no solamente musical, sino también visual. Digamos que sí, es un show. Para r una experiencia más al espectáculo. Exacto. Es una propuesta muy interesante. El próximo viernes, y o sea mañana, no, la semana que viene. La semana que viene, que a l mismo tiempo creo que hay una muestra. En, en este momento no sabría decirte, pero hay una muestra que se. Que se... Sí, nos confirman acá. Sí, Milena, está muy la bien,、operación. ¿no?

Eh, y bueno, eso creo que va a ser a las 19 horas y ya a las 21 está anunciado. Nos vamos a retrasar un poquito porque somos del rock. <risa> Quierannos, por favor. Así que nada, eso.、Eh, están todos invitados. En Amigos de Merlo siempre hay、eh, un, un par de entradas gratis para cada función, sala chica y sala grande, así que estén atentos por eso. Y hoy, mañana.

Hoy es jueves, mañana viernes y el sábado mismo hay una promo entrando al Instagram nuestro de tres entradas por diez mil.、Eh, Buenísimo. Para、nuestro. el que no tenga. No, apto es, todo es, público, digamos. Sí, apto a todo público. Así、yeah. que bueno, la gente que quiera ir a ver a Los Invisibles, ya sabes, e puede entrar en su Instagram. Y... Es l o s i n v i s i b l e s m u s i c a Ahí están. Ahí puedes chequear y.

Y bueno, puedes ver bueno. lo que está haciendo la banda en este momento, ¿no? Algunas fotos,、eh, hay algo para hacer. La próxima Spotty ya, ya vendrá, estamos terminando de grabar. ¡Vamos!、Eh, yo ya grabé como Doc y los Invisibles, que es lo que van a escuchar hoy. Sí.、Eh, grabé un par de canciones que saldrán ahí y después, yo supongo que más a mitad de año, ya vamos a sacar el material de lo que está sonando hoy con los Invisibles. En este formato banda que se va a presentar.、Sí.

Buenísimo, así sí, que sí, vamos sí. a tener nuevo material. Esperamos tenerlo para difundir acá en el programa. Y, y bueno, así que muchísimas gracias por, por acercarte. Muchas gracias、eh. a ustedes y nada, felicitaciones porque lugares、eh, y espacios para que se pueda difundir está buenísimo. Así que nada, gracias por el rock y el pop.

Igualmente, así que vamos a escuchar un poquito de rock y pop acá Los Invisibles. En su versión anterior de Top y Los Invisibles, la canción se llama Lo Chelso y la escuchamos por cable a rock.

Oye, no, se nos estaba acabando el programa, pero ustedes tenían una duda pendiente con nuestros oyentes: de decirnos cuál fue su primer recital que les voló la cabeza. Bueno, yo cuando era chico, mi, mi primer recital fue g u s t o v o en 1969. <risa> <risa> no, m e n t i r a Mi primer recital, el primer recital del que tengo memoria, ¿saben cuántos años tenía?

Un año. Y todavía no, me no, bien. Ayer me... ¿Me, me, me acuerdo la imagen en mi cabeza de estar a caballito de mi viejo mirando en la costa recital de Manuel Wills. Así que. Que t tengo... e te m a t e ¿eh? Si tengo n a c i en el mundo. u e año, o sea, que、haste? eso fue como un trauma de la infancia, lo podemos tomar entonces, porque Manuel Wills, un año. No, no, a mí me gustaba mucho. Después lo, tuve la suerte de conocerlo.

Eh, a Manuel Wierz, n a v e z que nos fuimos de vacaciones, también a la costa, se ve que e n d a b a siempre por la costa. Es verdad que tenía algunos temas medio rockeros, Manuel w i r z ¿no? Como que no era solo baladas de amor. Así que el próximo programa vamos a pasar, Manuel. No, mentira. a q u e l i q u i o Y mirá, yo el, el primero que tengo recuerdo fue ese ataque.

El, el que fue acá hace un, hace un par de、ah, años aquí, ya. En el Valle del Sol. En ¿no? El Valle del Sol. Pero creo que uno que me voló la cabeza, que fue el primer recital así muy grande que fui, fue Divididos acá hace unos años. ¿Divididos? Que tocó hace dos años, ¿no fue hace dos? No, hace dos, no. ¿Hace más? Hace tres, creo, tres o cuatro años fue. Ah, la f e l i no, la diría mi abuelita. <risa> este.

Así que bueno, un tremendo recital. Sí,、eh, no. Estuvo espectacular. Yo、y、tenía el pie lastimado y fui igual. Yo salí de laburar y a algo que me acuerdo con, con mucho cariño fue que hicimos un cartel con la gente que fuimos, que pedíamos que toquen el ojo blindado y lo levantamos y Arnedo nos miró y nos tiró ahí un, un ojito ahí medio loco.

¡Qué grande! ¡Qué buena onda! Y tengo el último mensajito de Norberto de Parque Patricios que dice que su primer recital fue、eh, Queen y que él tocó con ellos de telonero. ¡A h la mierda! ¿Tocó de telonero? Sí, mensajito. o、eh, Bueno, <risa> estaría bueno invitarlo al programa que cuente su experiencia, c o n el tocar de telonero de Queen es、ah, una locura.

Es un montón. Bueno, ha pasado el programa 9 de Cable Rock. Ha sido un gusto compartir con ustedes toda esta música que estuvimos escuchando.、Eh, nos despedimos el próximo jueves, que es el programa número 10 de Cable Rock. l l e v a m o s a los 10 programas, así que vamos a estar celebrando con toda. s、eh, Estamos planeando cositas, pero bueno, se van a ir enterando en la semana.、Eh, también van a poder ver en nuestro Instagram los clips de las bandas que sonaron hoy. y

La entrevista que le hicimos a Diego va a estar subida a YouTube muy brevemente. Pero antes de despedirnos, saben que nos gusta escuchar música fresca en nuestro idioma, de Argentina y de cualquier parte del mundo. Y ha sacado un tema nuevo la banda, Los Gardelitos. La gran banda ya consagrada、eh, sacó una canción llamada El sueño de locos. Y nos vamos a despedir con ese tema. Espero que les guste.

Nos vemos el jueves que viene, nos escuchamos, nos s olemos, todo. Nos vemos el jueves que viene en FM y en Entidad Comunitaria 103.3. Esto fue Cable a Rock y nos vamos con los Gardelitos.